Hay firmas desde el ex intendente Larrañaga hasta sus directores. Si querés lo escuchamos unos minutos. Sí, por favor, Mauro, ¿cómo no? no en, eh, primero hay do, do, dos sistemas importantes, que es, uno es eh, las conexiones domiciliarias, que en algunos casos no se conectaron y en otros casos no se hicieron conforme a, al pliego licitatorio, lo cual hace que la obra... Eh, no cumpla la funcionalidad de, eh, que tiene que cumplir en la misma expediente licitatorio dice que la, la, la, la, las líneas de, de cloaca conforman un todo, si uno no cambia ese todo, cambia nada más que una parte y no cambia el resto y, y bueno, la cloaca no va a funcionar como tiene que ser eh, ese sería el primer punto, y el segundo punto es un trabajo adicional que la Municipalidad pagó, que entendemos que, que por lo menos en parte, no sé si en todo, no tendría que haber pagado porque estaban eh, incorporados originariamente eh, al pliego licitatorio. Eh, en eso básicamente, y bueno, lo que pedimos es que se investigue eh, la conducta no solamente de la empresa, sino de los... ...funcionarios que, de, que intervinieron y que de, debieron controlar a la empresa, uh -huh. ¿no es cierto? Eh, mm, eh, será la justicia la que determine cuál es el nivel de responsabilidad de cada uno, ¿no? En una obra de esta tan importante, el funcionario, o por lo menos los funcionarios que están este, abocados a este tema... ...¿cada cuánto tendrían que controlar? ¿Cuál, ¿Cuál sería el tiempo de trabajo de la empresa y el control de los funcionarios? En principio en todas estas eh, obras hay un inspector de obras eh, que lo designa el funcionario municipal y que eso tiene que ser eh, diariamente, no, no solamente debe controlar sino que debe eh, intervenir en las pruebas hidráulicas que inclusive en este caso son a zanja abierta, o sea que eh, antes, de cerrar, antes de cerrar, o sea, no solamente debe contratar que se hizo lo que dice el pliego, sino que las pruebas funcionen correctamente. O sea que la intervención del inspector es de, de eh, día a día. De, y, y lo de los funcionarios yo creo que tienen que tener un, sin perjuicio de la, del inspector, tienen que tener un, un de, determinado control y las exigencias de, de, de, de las cosas que se piden porque eh, hay eh, antes de la recepción eh, definitiva de la obra eh, necesitaban, eh, hay que emitir un informe, eso y un montón de cosas que, que no sé si un montón, pero algunas cosas que no figuran en el expediente, no sé si porque no se hicieron o porque no se incorporaron pero no, no, no, no hay nada sobre las prioridades hidráulicas, no hay nada sobre los informes Los planos conforme a obra todavía no los tenemos, eh, lo cual demuestra por lo menos que hay una serie de irregularidades que la justicia deberá determinar si constituyen o no delito y quién es el que eh, en que definitiva es responsable de esto, ¿no es cierto? Ustedes después de toda esta investigación que hicieron, creen que hay una connivencia o hubo una connivencia entre la empresa y los funcionarios. Y yo no lo puedo asegurar, lo que yo digo es que, que, que, que es raro que no se supiera por la forma de los pliegos licitatorios, que eran a cielo abierto, y, eh, o si no sabían, no controlaron. Y una de dos. Eh, Y lo cual no le quita la responsabilidad porque deben controlar, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, si no hubo connivencia, por lo menos hubo eh, una negligencia, por decirlo, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, un incumplimiento de, de las obligaciones que tiene el funcionario. Eh, eh, a ver, no tenemos herramientas como para averiguar si hubo connivencia hubo algo más. Pero que seguramente la justicia la tendrá. Eh, lo que sí podemos asegurar es que por lo menos no se controló lo que se tendría que haber eh, controlado, ¿no es cierto? Bueno, Mauro, una vez más, ¿no? Eh, la, eh, la improbable eh, relación entre empresarios y funcionarios y, por lo me y que pase a, a ser una sospecha de, de, de falta de, de capacidad. De, de, de los funcionarios por no hablar, porque no hay pruebas para hablar de una connivencia